Ruido Rebelde. Ska, Punk, Reggae, Oil, Hardcore, Metal, Sonido Independiente y música Posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Dziadła reszta Dia Dia Las ja, i ja, i Número 44 Bueno, seguimos acá En la FM Recuperada, como todos los lunes Vas a escuchar Mucha música Sobre todo como lo hacemos Lunes tras lunes, no comercial Música Dentro de lo que es el hazlo tú mismo Ética que sostiene este programa Vamos a estar también con el informe Antirrepresivo eh, Dedicado eh, en, A la galle Karina Germano López, vamos a estar contándote cuál es la situación que está atravesando y bueno, eh, le vamos a dedicar este programa a ello. Y como siempre hacemos un repaso musical, intentando siempre dentro de, de la música, lo tú mismo, intentar poner lo, todas las semanas unas bandas distintas para que veas que el movimiento es mucho más amplio de lo que se pinta y lo que lo único que falta es un poco de falta de información que no da internet. Así que es todo Ruido Rebelde, esperemos que te guste. Punk ibérico sin estéticas y sin modas, ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado al bloque ibérico, lo que vamos a escuchar en primer término es una banda, un clásico ya del green core madrileño. Y, y lo que vamos a escuchar es una banda dedicada a la liberación animal. Bueno, y si estás escuchando el programa podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561540359. Te recordamos que mediante el mensaje de texto te puedes anotar para el concurso del mes que todos los meses estamos sorteando por gentileza de los amigos de Rockshop una remera a elección. Y dicha banda de liberación animal de la que estamos hablando es una banda que sacó este año ya su cuarto trabajo, que es de este año, del 2010, y lo que vamos a escuchar es Lucky For An Answer, de su último disco La Cacería, y vamos a escuchar el tema Supremacía Ética. En ruido rebelde, espero que los parlantes de tu equipo no hayan sido dañados por Looking for an Y lo que vamos a escuchar es para los amantes de Baristo, que sacó una versión de la mítica banda Barricada, para que no sepa es una banda de Pamplona muy muy conocida desde el año de los años 80, y han hecho una versión de esta que se llama Oveja Negra y está sacado en el disco homenaje a Barricada del 2003.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 Quiso vivir en libertad y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es el momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cagador. oh, Él oh, oh, oh, oh. fue quien tuvo la culpa. Oh, oh, oh. En su camino, malas blancas, malas blancas, para la obeja negra, malas blancas. Nie los dientes Si se resiste romperle la cabeza La rutina de siempre So, Carina. Bueno, seguimos en Ruido Rebelde de escuchar a la Clásico Barista haciendo un tema de barricada nos vamos a ir a un pan más crudo y nos vamos a ir a Málaga En Málaga una banda esta banda de Málaga que es del 92 sacó con el 95 con Working Class un, un disco que se llama Subversión y lo que vamos a escuchar es Orgullo Punk go get baby right mi kick out for my to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 Esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar compartiendo con ustedes una banda muy vieja entendemos que fue una de las primeras bandas hardcore de Latinoamérica son de Perú estamos hablando de Ataque Frontal un disco grabado allá por Los 80, la canción que vas a escuchar es Asco. Bueno, y de Perú no vamos a ir a Colombia, vamos a cambiar un poco el estilo de la música, vamos a escuchar a Mojiganga, esta banda de Medellín que viene tocando hace bastantes años, la canción que vamos a escuchar se llama A Mis Amigos. Dzień dobry! Metal. Música violenta para un mundo agresivo. agresivo. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Espíritu Altatú. Bueno, ahora empezamos al bloque metal. Lo que vamos a escuchar es una banda que fue de la cisión de brujería que tuvo en el 2002. Este disco que vamos a escuchar es el 2006. Tiene un disco posterior, pero este está muy bueno. Viene muy al tema de la Semana Santa. El, el disco se llama Cripto Satánico. Y el tema que vamos a escuchar es Regresando el Odio y el, la banda que vamos a escuchar es Asesino. Take more I My world of fire. No. I know this guy. No. We take your soul. For where I'm truly, I've and Bueno, lo que pasaba era devastación en un compilado que se llamaba Al Sur del Abismo, que salió hace varios años en Argentina, compilado tributo a la gran banda Slayer. Escuchábamos el tema Having No Bunder de devastación en un cover de Slayer. Y ahora sí vamos a escuchar lo que habíamos anunciado con anterioridad, que es que... Así Alberto, que nos vamos a escuchar Asesino, como bien habíamos dicho, a regresando el odio se llama el tema.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 FM Moreno, 90.1 Estación de Radio Para informarte, nunca, nunca es tarde. tarde Para escuchar buena música, nunca, nunca es tarde. tarde Para entender lo que pasa, nunca, nunca es tarde. tarde Para pensar lo que nos pasa, nunca, nunca es tarde, tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca, Nunca es tarde. tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16. Por tu estación de información. Hay muchas versiones con respecto al programa. Eh, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto. Nos parece muy raro porque no, no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Corte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web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 Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a estar en especial haciendo mención a lo que es el caso de Karina Germanos López, conocida por eh, los amigos y por la gente de la militancia como La Galle. Esta compañera es hija de desaparecidos, sus padres eran militantes montoneros, y hoy expresa política en este contexto histórico y con un gobierno que dice defender los derechos humanos, ¿no? Recordemos un poco la historia de Karina. Karina está presa en la cárcel de mujeres de Ceiza. Eh, fue trasladada desde Brasil a esa unidad eh, penitenciaria. En Brasil había sido detenida eh, hace ya bastantes años. Fue detenida en el 2002 eh, en circunstancias... Eh, que la culpan por el secuestro de lo que sería el Tinelli de Brasil no, eh, Una persona muy poderosa vinculada al negocio de los medios de comunicación Estamos hablando de Washington Oliveto eh, Karina fue acusada del secuestro de este personaje nefasto A pesar de que no había pruebas Eh, solo lo que la inculpaba es que había sido detenido con cinco militantes de diferentes eh, países latinoamericanos y por esto fue detenido en el penal de Carandidurú en San Pablo. Digamos, los que conocen un poco de la historia de las cárceles en Brasil saben las condiciones infrahumanas que padecen allí eh, los presos, ¿no? Eh, Estuvo detenida eh, seis años, luego se le concedió la a argentina, donde actualmente se halla alojada en, en la cárcel de mujeres eh, de Seiza. Esta compañera, a pesar de estar privada de la libertad, sigue siendo una activa militante dentro uh, de la cárcel e inclusive es una de las principales... ...impulsoras de lo que es el centro universitario... ...ahí dentro del, del penal, ¿no? La situación es bastante eh, compleja... ...desde el punto de vista jurídico... ...esta compañera debería tener acceso al beneficio... ...que son las salidas transitorias... los cual se le fue denegada en varias oportunidades... ...así que queríamos compartir esto con ustedes... Eh, seguramente veremos los medios para acercarle eh, este programa a esta compañera O ver la posibilidad de, de ir a, a visitarla ahí al, al penal de Ceiza. El otro caso también que es eh, emblemático dentro de los presos en el continente Es la situación que está el comandante Ramiro eh, del FPMR chileno Que también formaba parte de estos compañeros que fueron acusados del, del secuestro de Washington Oliveto en Brasil, junto con La Galle eh, Norambuena todavía sigue eh, encarcelado en Brasil en condiciones absolutamente infrahumanas eh, sin patio sin televisión, en condiciones de absoluto aislamiento y por supuesto sin visita en todo este periodo De tiempo, ¿no? Así que es importante por ahí eh, conocer este caso que trasciende eh, la represión del Estado y la cárcel para los luchadores de la Argentina, sino que hay que verlo en un contexto latinoamericano, ¿no? Esto eh, también en el caso de Norambuena está detenido en las cárceles de Brasil, donde el jefe de Estado. Es Lula, ¿no? Así que es un dato no menor para analizar y para ver, digamos, que los populismos siempre traicionan al, al pueblo, ¿no? Y lo que vamos a escuchar hoy para compartir es una vieja banda de España llamada Rip, la canción justamente se llama Presos. Modesto, Modesto sonido. sonido Todo lo que necesitas para sonar bien Bandas en vivo, eventos, conferencias Comunicate con nosotros al 15-6703-6038 Gráfica, Gráfica 2000 Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más Gráfica 2000 9 de julio y piovano Moreno Sur. Ralizas Globales. Música sin fronteras. Voces. Sin límites. Voces. Sin límites. Música sin fronteras. las rarezas globales nos vamos a ir a Bélgica a escuchar una bandita ¿Qué vamos Five Inten la canción que vas a escuchar es My Part or Tone Bueno, del Ska Rocksteady 5 in 10 de Bélgica, nos vamos a ir ahora a escuchar una banda muy extrema del hardcore greencore italiano. Lo que estás eh, por escuchar es Cripple Bastard, la canción Il Grandi Silencio.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 to policja, bo ty nas to na nasz centro. Jest mocno na to nie jest na kandal. I to Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, lo que vas a escuchar ahora es BOD, Buscando Otra Diversión, banda muy vieja, banda emblemática de lo que fue el Buenos Aires Hardcore. Y la canción que vamos a escuchar, ¿cuál es? Abuso de Poder. Seguimos con más hardcore, más hardcore de Buenos Aires, pero en este caso mucho más actual. Vamos a escuchar una banda que cada día suena mejor. Estamos hablando de Nueva Ética, la canción Sudamérica. Bueno, vamos con el último tema del bloque, del reporte de la escena local. En este caso nos vamos a ir a los 80 a escuchar una banda que seguro que no la conocés. Es Muerte Civil, banda contemporánea de Alerta Roja, de Los Laxantes. De las primeras bandas de los 80 en Argentina. Bandas que realmente, digamos, fueron los primeros punks de la Argentina. Vamos con Muerte Civil. La canción que vas a escuchar se llama igual que la banda. en una derrota vuestra cada paso que acerca a Franco al poder también acerca al poder a todos los fascistas de este país si Franco gana la guerra el movimiento fascista aumentará en todas partes y muy pronto camaradas arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra camaradas no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos Somos una única clase de personas con las mismas aspiraciones y la misma esperanza en una sociedad justa e igualitaria. Debéis uniros a nosotros. Haced de nuestra lucha, vuestra lucha. Unámonos. Unámonos haciendo. Vuestro. Nuestro grito no pasará. Repetid conmigo, no pasará. No... Bueno, lo que estamos escuchando era un fragmento de la película eh, Tierra y Libertad del director irlandés Ken Loach que viene a tratar un poco de lo que fueron la ayuda solidaria de los brigadistas internacionales que es de, una, de un abuelo italiano que le descubren ahí su, su nieta las fotografías y hace como una memoria histórica de lo que vino a ser las primeras guerrillas que antes de, de que existiera el Frente Nacional que eran agrupaciones de gente que ya por idea más allá de las ideas se juntaban en este caso este abuelo Estaba en, en un colectivo eh, comunista que se llamaba El POM Que trabajaba de la mano de, la, de, de los compañeros de la CNT Defendiendo ahí en las montañas del Ebro Y bueno, esto luego se ve que va cambiando Y bueno, no quiero develar un poco más la película Porque merece la pena verla Porque tiene un buen contenido social Y es bastante fiel a la realidad Aunque bueno, es cine, no es, no es un libro de historia Bueno, y hemos llegado al final de Ruido Rebelde Hoy nos vamos a ir con una banda bastante clásica del punk internacional estamos hablando de UK Saf. ¿qué canción vamos a escuchar? y vamos a escuchar una canción del último disco que está sacado en el 2010 que se llama Occuped y el tema que vamos a escuchar se llama DF118 esperemos que os guste Ruido Rebelde como siempre lo vamos a colgar el programa en Ruido ruidorebeldemoreno.blogspop.com a partir de mañana si todo va bien y el próximo lunes volvemos a estar en el aire